Pero bueno, llegó la hora de la pauta. Llegó la hora de la pauta. Y ya tú sabes, directamente desde Puerto Rico, desde el 787, mejor conocido allá en Cataño, ¿verdad? Como Bimbo, Bimbo el oso mañoso. Dímelo, Bimbo. Eh, ay, tú sabes, papi, como siempre, orgulloso, contento de estar aquí y de saber más que es contigo. Usted sabe que usted es un pilar de pena igual que yo, mi hermano. Ese es si, así, si, yo soy un pilar, pero estoy molesto contigo, porque en esa canción de masacre hablaste, mencionaste a mucha gente, pero pues, te faltó lo importante. No, no, no, no, no, no, Que quede claro que, que, que, que la gente que te mencionó en eh, la tercera estrofa no es nada de tiraela ni nada, que la gente se puso a enfocarte ahí a poner en el internet. Es que eso es la gente que en verdad yo, yo. Oh de alguna manera u otra yo me siento igual que ellos pues, porque los admiro tú me entiendes me gusta la forma en que ellos tiran la forma de su estilo y por eso en particular a esa gente tú sabes pues le quise le quise dar su respeto tú me entiendes oye bimbo vamos a hablar ¿verdad? vamos ¿qué, qué, qué es lo que está pasando con la carrera de bimbo? ya tú sabes ¿qué es lo que está pasando con es tu carrera? muchas cosas bonitas gente. la gente se cree que a veces como uno no está activo acá en Puerto Rico en otros lados es que uno está pagado es que uno está viajando el mundo atendiendo otras cosas que haciendo Gira, eh, haciendo haciendo negocios para películas, que gracias a Teo y Don Omar se está abriendo más el negocio para nosotros. ¿Tú me entiendes? Y haciendo muchas cosas, votando lo que nos sirve, productores, promotores, abogados, managers, necesita uh, uh, uh, uh, un comienzo para que haya un final y vuelva a, a empezar un comienzo, ¿me entiendes? Y yo me cansé, en ¿verdad? Me cansé de los abusos, de la gente que, que dice que sí, siempre están fantameando, y por eso hice esta canción, es una masacre para que se sienta mal y me vaya a tirar para atrás, es porque yo sé que tú eres parte del comité del odio, ¿entiendes? Guau, wow, guau, wow. oye, pues vamos a hablar un momentito aquí este mismo, ¿verdad? Porque sacaste esta canción, ve. Obviamente, que quiero, quiero que la gente entienda, ¿verdad? Y yo también, porque obviamente pues tú me enviaste esta canción que dice Masacre, pero ¿dónde sale esa canción? ¿Una canción que tú tiraste este, para, para el Internet? ¿O solamente esta canción sale pues, en una producción? No no, no, no, esta canción, esta canción, eh, eh, el tema de, que tiramos por internet de promoción es el tema de Disco en Fuego, que es lo que estamos promocionando ahora. Esta canción yo creo que era una urgencia o mal. Yo creo que hacía falta, no sé si tú has escuchado el tema de Disco, que se llama Babilla. Sí, está por ahí, puerto, yo creo que es por una agencia de tomar aquí hay una falta de respeto una falta de, de consideración aquí no estamos hablando de ¿verdad? Cuando tan pronto que tú este, escuchamos la canción de Masacre este, ¿qué pasó aquí con Mikey Perfecto? Un amigo tuyo no sabe, del vecindario de Cataño empezaron no, no, juntos no, oh, no, Te la voy a poner una coleta nosotros no somos amigos somos compadres y es una lástima que yo tenga que llegar Espina también se ve involucrado también la compañía New Record. Y sí, estos son los porcos ahí, si que me llega, por dentro. Wow, ya tú sabes, esto es sin censura. Y bueno, este... Oh, sí, no, no, porque no, son... como no, porque que cuando tú eres humilde, tú no tienes que demostrárselo a la gente, tus acciones hablan, y a veces tú vas de la gente con cierta humildad, y la gente se, se cree lo que no entiende. Para la gente que no sabe, también este verdad vimos escuchando la canción este aparentemente como tú dices este que la compañía en un récord que lo confirmaste en la justa con Cartier y esto cuéntame de eso. Claro, claro, porque cuando por todo el récord con esto el Falle, lo que Tremendo compositor, él ha compuesto a Sayon Hilenos le Claro, a claro, tremendo compositor no es que se lo mame ni nada hacia ti, así que. wow wow, entonces vimos dime este, qué es lo que va a pasar entonces de aquí en adelante con tu carrera, porque ya sabemos que la canción de masacre, ya la canción de masacre ya está dando mucho de qué hablar, pero ahora. Opa, y, y tengo, tengo así, oye, ¿verdad? Y lamentablemente, no sé si sabías la noticia bimbo, que imagino que no, porque no, no, no, no, no te pude mandar el mensaje, ¿verdad? Pero no sé si recuerdas a Nelson, este, uno de los integrantes de del grupo Micro este, que pasó a Mejor Vida la noche de anoche, así que... ¡Wow! No me digas una cosa. ¿sí? Ese es así, ¿Ah? ese así, ¿verdad? Este, lamentable la noticia, este, la estuvimos diciendo, tú, este, tú, este, la estuvimos diciendo... Ese es así, así que ya tú sabes, este, nuestro respeto para, para Nelson de MicroHouse, pero bueno, ya tú sabes, estamos aquí con Bimbo, el oso mañoso, oye, después de, de, de, del disco, ¿verdad? De, de la canción del esidazo de Fuledea, Meltanque, Tanque, hemos visto que está tirando por ahí canciones sueltas, ya tú sabes, como esta, para dar locas, para ver si te responden. Bimbo. No fíjate yo, mira esto, man, yo no lo hice para que me responda. Ay, me encanta la música Es lo que pega lo pide Yo lloro por esto Cuando yo veo que gente Roba, daña Le tira fuego A lo que muchos como nosotros Hemos tratado De echar para adelante Guau, wow, ese es así Ese es así Ya tú sabes Así que Bueno, Bimbo Para contrataciones, ¿verdad? Porque si la gente Te quiere contratar ¿A, a dónde se pueden contratar? Ay, ¿no? me siento contento Usted te atiende cuando llame así que bimbo bueno te damos las gracias por estar aquí en Alto Caliú, el Radio y Show. y nada presenta por aquí ya tú sabes lo que es masacre Oye, <ríe> gracias a ti Omar porque en verdad usted es un final de tener usted se ha echado la cruz de mucha gente Boite! Yeah. Bienvenidos a mi infierno estaba dedicada para sus cuerpos que le jurado lealtad y le fallaron al juego. Esto es sin miedo, como un hombrecito escupiendo fuego. Sin que me queden apoy dentro va a romper tu sentimiento, va a con las ratas de Mike perfecto era cerdo. Tú no tienes la mitad del talento que tengo. Si no te acuerdas de la historia, va a refrescar tu memoria. Tú me buscas. Cuando yo te conocí Mi hermano Usted estaba arrastrado Y en Amela Y en caraño Ya yo estaba probado Y que fue que Porque yo fui el que lo uní Si no fuera porque te di que Sería de ti Yo no sé por qué Siempre donde quiera Tú me difamas Mal de mi habla Pero yo sé que tú me lo mamas Y como no soy ningún pendejo Bimbo no tira de espalda El caído se levanta Vamos a mandarle un saludo Por día a Mikey McDonald Adiós Que Mikey Perfecto Te veo pronto, monta en uniforme Que vas a virar handbag, en hand te puesta Oíste? Yo soy el original Vivo el original Yo, te hice aquí Ya no vienes da Que te toca morir, oíste? Se la madre, los abogados, las disqueras, promotor, productores, cantantes que se roban la letra que otro compone, a los talentos nuevos por dejarse coger de pendejo, en es que la Biblia dice los últimos serán primeros. esos cabrones que presumen de que son original, traduciendo canciones de otro papi y eso es copiar, no es lo mismo coger una pista, tirar y tomar y No hay ritmo, por el improvisal, improvisar, pero que puñetas saben estos cantantes de estudio Prende la avalón o el autotum, póngase en palo suyo Tranquilo aquí te lo dije antes de firmar con un récord Que esa gente no servía que eran unos pueblos. lo la justa con lo de Cartiel y Héctor Checa Nando ninguno estaba por todo aquello Quisieron coger pon con el tema de amor bandido Nombre del tema por salva y en azca registra por vino Mare que quede claro, mi lírica, mi letra, no, no, no, estilo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 He peleado más de 500 Y entierna que yo no nací para perder estoy vivo Yo soy pasivo Pero como un choque eléctrico masivo Y es que me inte y me la voy a desquitar con el que quiera. så bra. Det är inte så a, ver, mirate, gringo, a Don Comale, la är inte så bra. Det är inte también bra. Det är inte så bra. Det är inte så bra. Det är inte så bra. Det y inte så bra. Det är inte que bra. Det är inte så bra. Det är inte så bra. Det är inte så bra. Det är inte så bra. Det är inte så The Ripper Follow Y a toda la gente Que se preocupa Por llevar este género A otros niveles Y lo que no he mencionado No es que me caiga mal papi Es que solamente esta gente Tengo algo en común Con ellos ¿Tú sabes qué es? <risas> El arte de exprimir A los raperos Que no sirven Toma Ya tú sabes quién yo soy De dónde vengo Humilde Y sin miedo De Castaño Amelia del cementerio ¡Ripo! María, oíste, el que coge las letras y las pira, el que coge los ritmos y los estira el que coja a cualquiera que se quiera, y ya el de loco le paso el rolo y bueno. <risa>